Guillermina Augustu es eh, nutricionista del MOLAS y va a hablar un ratito con nosotros. Eh, ¿Cómo estás, Guillermina? ¿Cómo estás, Mauro? Bueno, muchas gracias, gracias por, por la difusión. Eh, sí, la verdad que nos sorprendió la, la cantidad de, de, de veces que se compartió la publicación, no pensábamos que iba a tener tanto difusión, pero bueno, eh, se ve que era algo que realmente faltaba. Eh, a mí me parece que que bueno las publicaciones del sector de salud ha sido muy tristes, yo también he publicado la falta de camas y la la sensación que tenemos acá dentro del hospital del horror que vivimos que nunca, nunca lo habíamos vivido, eso es una realidad, pero bueno, eh, llega un momento en donde tenemos casi, no sé, la mitad de la población pampeana contagiada, entonces eh, también nos pusimos a pensar que, que estaría bueno que se empiece a difundir lo que sí está bien dentro de nuestra institución, que uno sale y publica que está angustiado, que el médico no está, está votado que el enfermero no hay enfermeros, que bueno, pero esa es la realidad, pero la realidad acá adentro también es ver que los pacientes están horas atendiendo a un paciente, eh, yo el sábado en la, estuve de guardia y te puedo asegurar que el terapista con un paciente estuvo una hora metido adentro eh, hablando con ese paciente, eh, a ver, la calidad humana con que la que hoy se trabaja realmente eh, para mí es, es admirable. Y con respecto a mi área, el área de alimentación también, o sea, yo no puedo, hemos triplicado las raciones, los pacientes que se alimentan por sonda, imagínate que yo antes, el año pasado, también tendría 16 pacientes en la terapia, hoy estamos alimentando 60 pacientes, entonces la nutricionista que se encarga de las terapias, ella eh, realmente tiene recursos para alimentar con calidad a estos pacientes y es parte del tratamiento. Y eso me parece que es un valor que hay que decirlo, que si vos te enfermás y venís acá, sin duda tenés lo mejor. Yo, eh, Mauro, si necesito lo que quieras, unas galletitas pepas, un yogur, unas papas yo las tengo. Pero nos pasó esto, que la nutricionista que se encarga de los módulos, que ya viene desde temprano, acá los módulos están en el pase de sala, los kinesiólogos los pesan y los tallan a los pacientes, porque ella también está haciendo trabajo de investigación, que es Lucina Marani, eh, Ella anda con los módulos, abre las ventanas, le pregunta a los pacientes qué quieren, y, no, y daba vueltas, daba vueltas, hasta que, bueno se le ocurrió esta idea de, sí, si le decimos a los familiares y pegamos una cartita, porque lo empezamos a hacer con algunos conocidos y veíamos que los resultados eran fantásticos. Eso fue al principio de pandemia, cuando un enfermero le dijo a Luisina, Luis, eh, decirle a papá que ganó Racing. Y la emoción de ese hombre, y cómo comía, por supuesto, para nosotros también, es comen, ahora comen, le demos lo que le demos, comen, eso es genial. Eh, la emoción que genera y, y lo que hemos visto ayer es esto, ¿no? es fotos de familiares, la emoción de cuando abren las bandejas eh, hemos recibido de todos los familiares algunos mensajes que lo más lindo es esto, decir, bueno, quieren compartir como esto que publiqué yo, que me pareció fantástico, decir, eh, viejo, quédate tranquilo que vino el mecánico, y sí, yo necesito que esa persona que está sola se conecte con la realidad porque está sola y las horas son interminables y el familiar está días a veces a veces sin informes porque acá los médicos están sobresaturados de trabajo y vos imaginate que estás en un local en el modular, tienen que darle informe a 40 familias. Entonces, bueno, ahora sí se le está dando informe más seguido, los pediatras como yo puse en la publicación están colaborando, en otros sectores también se colabora para dar informes, pero bueno, eh, el familia tener la posibilidad de acercarse con una nota, estar un poquito más cerca creo que es fundamental. El amor sí es parte del tratamiento eh, y creemos que es así, eh, porque lo más dañino y lo más terrible de esta enfermedad y es que la sufrimos todos, es el aislamiento y la soledad. Eh, y yo creo que mucha gente eh, está muy triste, no solo porque tuvo que despedir a su familiar, sino que justamente no los pudo despedir. Una bueno, vez está preparado para la muerte, pero no está preparado para no despedir a un familiar. Y, y eso es horrible. Entonces, si hoy yo tal vez puedo llegar a, con una imagen, una foto de sus nietos, como nos mandaron ayer, y a la noche esa persona se empeoró, lo que sea, ya está, nosotras y el familiar se queda tranquila de que la última imagen que dio fue la foto de los nietos. Me parece que podemos ayudar mucho más que un plato de comida. Perdón que me emocione, pero eh, estamos todos muy emocionados. Por eh, para contarle a la gente que no ha visto la publicación y que seguramente te está escuchando, ustedes lo que hacen es colocarle un mensaje de un familiar en la bandeja que le llevan al Exacto. paciente positivo de COVID. Exacto, cuando el pediatra que está colaborando en módulos pasa el informe de cómo está el paciente, le pasa el celular de Lucina Marani, que es la nutricionista del módulo, y a él se comunican con ella mediante WhatsApp, no pueden mandar nada, no pueden venir al hospital, simplemente se comunican WhatsApp y nosotros con todo el equipo nos sentamos en la computadora y transcribimos cada uno de los mensajes en un papelito y después en la cocina se pone en la, en la bandeja del paciente y se reparte. ¿sí? O sea, también no le da, generamos trabajo a enfermería, porque también se le podríamos dar a la enfermería que lo reparte, pero esto viene filmado en la bandeja, entonces la enfermería, así como entra y, y deja su bandeja, no queríamos darle más trabajo, ¿no? Porque ella también está sobresaturada. Entonces fue una manera de poder acercarnos y eh, generar más trabajo de esa manera. ¿Cuál es la reacción de la persona este, contagiada cuando recibe eso? Eh, recién, bueno, se comunicaron médicas acá de los módulos y nos dijeron esto, que estaban sumamente emocionados, que fue muy bueno, eh, que bueno, que son situaciones que también, por supuesto, es muy desgastante ¿eh? la falta de oxígeno, estar cansados, entonces... Eh, lo emocional es parte del tratamiento, hacemos la diferencia en eso. A ver, atender al paciente no solamente es poner oxígeno, alimentarnos, necesita amor. Y ¿Sí? la cabeza sabemos que lo es todo, o sea, todos somos seres humanos y sabemos. Entonces, yo también creo que esa foto es parte de la recuperación del paciente. Entonces yo, si me pongo a pensar como familiar, si bien no podría estar con un familiar sosteniendo la mano y estando al lado, bueno, de esta manera también hacemos parte del tratamiento a los familiares. Porque el familiar, al mandar una foto, un afecto, una noticia de afuera, también es parte del tratamiento. Y creo que ahí también está el alivio. es como profesionales cuando ven un grupo de, de la población que está negando esta, esta pandemia, la situación, la enfermedad, hasta las vacunas, eh. ¿Qué, ¿Qué les pasa por, por el cuerpo? La verdad que eh, enoja, a veces enoja mucho, uno trata de entenderlo, a mí me ha pasado a todas de acá que salimos un sábado la noche devastadas de acá y vos veías en los bares la gente saliendo, a ver... Eh, yo no estoy de acuerdo con restringir eh, todo completamente. A mí me parece que las personas no se. Yo no, seguramente acá no me voy a contagiar. Si me contagio, me voy a contagiar cuando salgo. Eh, no me voy a contagiar en un negocio que tiene un protocolo. Me parece que también tenemos que cuidar la economía porque va a haber pandemias ocultas que van a aparecer después de todo esto. No me muero de COVID, pues me voy a morir de pobreza. Entonces, mi, mi preocupación, y eso sí que no sé cómo se llega, es a la educación para la salud. Y yo tengo... yo eh, Vivimos acá con COVID y no nos contagiamos. Entonces, si yo tengo un barbijo, me lavo las manos, me pongo alcohol en gel, no me tengo que contagiar. Yo me contagio porque comparto el mate, porque no tengo barbijo, porque doy un beso. Entonces y, y, y pensar lo que fue por un momento yo ni vacaciones me fui de vacaciones fui de protocolos sal, salí comí por todos los bares pero en ese momento no cuando empezaron a aumentar los casos metimos todos no, adentro es un tiempo hay que pensar lo que es un tiempo en septiembre les puedo asegurar que vamos a estar de vuelta vamos a hacer los chistes afuera sí pero lo que, lo que me parece que hay que pensarlo es que no es algo que va a ser interminable que es un tiempo y que tenemos que cuidarnos en este sentido en lo social en la juntada para que justamente la gente pueda hacer su negocio y pueda vivir es desesperante. yo puedo un suelo todos los meses pero que mañana despierta en un negocio, es qué vive. Entonces es un equilibrio, entonces tenemos que tomar conciencia. Creo que el punto es la educación para la salud, no la restricción, es la educación para la salud. Te pregunto algo personal, ¿cuántos años tenés vos? Yo, 39. Eh, ¿Pasaste alguna vez una situación de pandemia este, como trabajadora de la salud? No, hace 13 años que estoy acá y jamás. ¿Y ¿Qué enseñanza te puede dejar esto? Porque como... Eh, ciudadanos comunes, en este caso como comunicadores, nosotros los vemos a ustedes trabajar, este, les agradecemos todo lo que hacen, pero quizás la enseñanza la tienen ustedes porque conviven con las personas positivas. ¿Qué, ¿Qué te deja vos, qué te puede llegar a dejar esta pandemia? A mí lo que me deja en lo personal en, en el área laboral es que es un orgullo para la salud pública, que hay que valorar que en un año pasamos de tener 16 camas de terapia a tener 60, que todo esto que ves acá es todo nuevo, eh, y que nunca se perdió el amor por lo que uno hace, la atención por el paciente y la, la humanidad que tienen eh, los enfermeros, los médicos, los kinesiólogos. Realmente se trabaja muy bien, eso es lo que nosotros decimos, estamos sorprendidas, fue el diálogo del otro día de que en la guardia, que de golpe se tuvo que transformar en terapia, la guardia de acá central, que ves ocho camas con pacientes situados, si vos vieras cuando nosotros vamos y mira cómo se alimenta este paciente, cómo se pone la eh, organizar servicios desde cero. Y bueno, y yo por supuesto orgullosa del equipo que tengo, porque eh, están ahí continuamente, 24 horas organizan, eh, se empoderan en cada uno de los servicios. Eh, bueno, eh, están, somos un grupo de varios nutricionistas que estamos eh, ocupando cada uno en algún lugar, yo en este caso hago pediatría. Como te decía, el está acá en, en los modulares y tengo el resto de los en todas las terapias. Tenemos eh, crecido un montón en los hospital. Entonces me parece que es esto, es un poco la importancia de tener una salud pública presente, Tenemos que empezar a pensar eso, eh, y bueno, y del compañerismo y bueno, todo lo que generó acá, la unión que generó, que a veces vos pensás que te en cansancio y esto y iba a ser un caos y no, realmente funcionó todo muy bien. Eh, bueno, antes de despedirte, te pedimos un mensaje a la población, como hacemos en la gran mayoría de los trabajadores de salud. Mi mensaje es que por favor se cuidan, ¿sí? eh, que nos cuidemos ahora para que justamente mucha gente pueda seguir trabajando, que la gente que está con COVID, que se quede tranquila, ¿sí?, que no todo el, el, el mundo le va mal con el COVID, solamente el 2% se complica, lo que pasa que son tantos los contagiados que, por supuesto, por eso no tenemos camas, pero que no todo el mundo le va mal. ¿sí? Entonces, si tenéis COVID, que se queden tranquilos en su casa, y que, bueno, y si tienen una internación, yo, de mi lado, de lo que veo acá, que se les puede atender muy bien. Eh, ahí te pido eso? Educación para la salud, así de todo esto salimos lo más rápido posible. muchísimas gracias. No, por favor, Guillermina Augusto es eh, el, el, el nutricionista de aquí del Molas y eh, menos mal que vinimos a hablar con ella porque nos llevamos otra imagen del de COVID, pero también de las personas que están eh, aquí con, con COVID positivo y que son atendidas por este grupo de personas, este grupo de personas que les dan amor y es parte de la terapia, no solamente eh, intubarlo, no solamente darles un plato de comida, sino darles eh, una mano, darles un, este, una sonrisa, mirarlos a la cara y también en este caso llevarles un mensaje de un familiar que no los puede ver, que no se puede conectar con ellos, no se puede contactar, pero les llega un mensajito de parte de ellas que son trabajadoras de salud, esto de reforzar la salud pública por sobre todo, es un mensaje que venimos dando, pero que ahora... Una trabajadora lo reforzó y muy bien. Eh, bien, Mauro. Eh, excelente. Buen mensaje el de la jefa del servicio ahí de nutrición del MOLAS, Guillermina Augusto. Cuando.